Esta、eh, caída de la demanda de la fruta local y con ella,、eh, paralelamente, una caída brusca de los precios por caja de banana que se estaría ofertando acá en la zona. Está en un promedio de 30-35 pesos la caja de 22 kilos, con e la agravante de que prácticamente es ínfima la, la comercialización que está sucediendo、eh, en plena cosecha, en pleno grueso de la cosecha. Coincide con nosotros el ingreso masivo de banana extranjera. Es Un reclamo histórico que venimos haciendo: esta regulación que pretendemos que haga el Estado Nacional para que、eh, en época de cosecha no ingrese tanta banana y que、eh, se regulen también los precios y los valores que nos dan a nosotros, nos permita tener la posibilidad de seguir existiendo como sujeto agrario y seguir apostando a esta actividad. En pocos días más de persistir esta situación que, que se viene repitiendo, Eh, vamos a tener、eh, miles de, de, de kilogramos de bananas que se van a poder...